Aquí inician los 60 minutos de n o t r o s s p o r t Comenzamos. d i En z e la Universidad de La Salle Bajío sumamos ideas que beneficien a todos. Estamos preparados para innovar. Examen de admisión 27 de mayo. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío. Una comunidad que transforma. Y cinco minutos. Muy buenos días, este es Notus Sport, transmitiendo desde Irapoto, Guanajuato. Diez de la mañana, cinco minutos, hora del centro de México. Don Marco, muy, muy buenos muy, días. Muy buenos días a todos. Y pues ya en estos momentos se está iniciando en lo que es la Junta de Dueños de la Primera División.、Eh, hay que recordar que tienen que dejar todo listo, ya la próxima semana. Pues a la par de que es la final, que por ahí la atinamos, creo. o q salió? ¿Le i a a Toluca o no? Sí, l iba a Toluca y este, una final nada favorable para. Nada favorable para Chivas por sus lesionados. Sus lesionados y su, poco, su poca artillería para. Exactamente, para sí, este. Ahorita platicamos de ello, pero yo siento que es una final muy desequilibrada. De, puede llegar a ser como aquella final de Toluca Santos, ¿se acuerda? Que le metió cinco goles en, en el primer partido y luego、Ay. ya le volvió a meter dos todavía ya en Torreón. ¿Equilibrada? ¿Balanceándose para qué lado? Ay, no la v e equilibrada. Se hace que es muy amplio favorito Tigres. Muy amplio pero, favorito no, Tigres. Eh, al menos es la impresión que nos ha dado en estos dos partidos que ha celebrado o que ha tenido que llevar a cabo Tigres en esta circunstancia. En el partido de ayer no,、eh, no s haciendo gran esfuerzo. En el de Monterrey ya había pasado, en el de Tijuana también.、Eh, a lo mejor, o quiero pensar que、eh, los desequilibrios internos que han tenido también Monterrey y, y Toluca. Eh, perdón, y, este, ¿Tijuana? y Tijuana han servido para ese, Pues que Tigres h a a a lo mejor, quizás más de lo que había estado jugando en la misma temporada. Calificando en octavo. Calificando en, en octavo, prácticamente. Entonces,、eh, puede ser eso. Que a lo mejor nos estemos llevando por otra situación. Ayer Tijuana peleó un rato,、eh, un rato de primer tiempo. Eh, después se desdibujó, le expulsaron a, a, este, a, a uno de sus jugadores. Todavía ahí Tijuana tuvo,、eh, como decían ayer los de Azteca,、eh, ya, ya tenía medio pie en el avión para la Ciudad de México para irse a, a la América.、Eh, ¿Qué va a suceder? No, no sé. Está muy mal, debe haber un código de ética, porque、claro. también a v i l e s Hurtado ya. Pues sí, incisivo, pero no al Avilés Hurtado que conocemos. Haciéndose、lesionadas. lesionado. Lesionado, e s c e de que ay, me quiere el Monterrey, ay, me quiere el. Ya, ya pensando en el porcentaje que le va a tocar de.、Eh, De del traspaso de, de, a Monterrey o a América, no sabemos realmente quién va a ser el equipo que lo va a, a, a contratar.、Mm. Eh, Toluca, híjole, me decepcionó Toluca. Yo esperaba más de Toluca. Si no es por el error del Gallo v á s q u e z Toluca no mete gol de plano.、Eh, Toluca muy timorato. Una jugada que yo diga, ay, este cota, qué bárbaro. Les... No, no, tampoco Fue, fueron sus errores de ellos mismos. El, el... cota viéndose un poquillo mal, ¿eh? mal, sí, es lo que le iba a comentar.、Eh, el error del Gallo de Vázquez que le costó el gol, el, el pechazo que, pues, que le pone el cota el, el cuerpo al balón que ahí salido, saca en, en última instancia. Eh, Rebotándose e la un jugador del, del Toluca que y sale hacia, hacia afuera,、eh, lo mismo pudo haber salido hacia dentro de la, portaría, de la portaría. Pero estamos hablando de que Chivas cometió los errores que generaron la, la llegada, el gol y la llegada de Toluca con más insistencia. Ojalá que, que sea una buena final, porque aunado a, los, a las situaciones de. De Que Chivas no, no tiene una contundencia porque debió, llegó a unas que 12, 13, 14 veces, pero solo metió un gol y fue un gol entre champurrado, medio sucio. El gol, porque a mí no me queda claro si realmente lo desvió alguien de Toluca, alguien de Chivas. El gol se lo dieron finalmente a, a Calderón. Y dos goles y, en 180 minutos. Y dos goles en 180 minutos. Se me hace muy bueno. A lo mejor estamos este, apantallados por lo que ha hecho Tigres, que ha metido. Bueno, es que viene bien. Sí, ¿metió qué? ¿Cinco? Creo、sí. 18. Yo,、ah, yo sí, sí, lo que llevo un montón de goles ahorita, 18 Tigres. Lo e se h e n cuatro juegos.、Sí. No、sé Ahora, este, la pérdida de Salcido, que puede ser tan, tanto o no perjudicial para Chivas, porque Salcido realmente está ahí a otro nivel. Hacia abajo, hacia la baja, ya, ya Salcido ya no es. No es para estar ahí en la s n o es para estar ahí ya. ...sí... Ya se veía, se vio más efectivo cuando entró el joven basulto, ...del que entró en lugar de Salcido. Más rápido, las coberturas más limpias, ...este... los cabezazos. Bueno, cabeza, ...sí...、Bien. Cortando muy bien el balón.、Eh, Y Salcido de repente, como que era más por la jerarquía, por respetar su, su, sus momentos que estaba jugando.、Eh, Salcido nunca fue un tiempista ni un velocista, fue un jugador todo garra, todo espíritu. Ya ahorita, a sus 36 años aproximadamente, 35, 36 años, pues ya es un jugador que, que está más ahí por, por la tranquilidad, por su pasado, por su experiencia que, que aporta. Igual que Ciña. Igual que Ciña, que, que ya Ciña también ya nos demostró que ya está para verlo en los juegos de veteranos más que en los juegos de, de primera división. s han、eh, sido muy. Pues no fue una caída ni tan aparatosa, ya, ya son los. Ahora sí que los golpes acumulados a, a través de la carrera futbolística lo que lo, lo tienen de esa manera. Y muy triste. Por esa situación que、pues、salió, no, ya no pudo, ya no pudo recuperarse de, de lo mismo. El joven Saldívar se lesionó.、Um, siento, pienso que se aguantó demasiadas molestias, dolores físicos todavía, con tal de, de o decir que ya estaba listo. A ver si esta lesión que. Que r e s e n t i ó ayer, no le trae una consecuencia de, de que esté parado un tiempo aún. Es un, un, un gran error del cuerpo técnico, del cuerpo médico también, de darlo de alta, del mismo jugador, de si no está al 100% o no. Pues decir Decir que, que sí lo estaba, que se sentía bien, que, que soportaba las pruebas físicas. e l cuerpo médico debe.、Sí. De, ¿Sabes q u e No juegas. No,、pues、es que todavía、Estas、no. La d e s i o n e s es así. Así es de esa manera, y pues también por el otro lado, la, la situación referente al, al, a los demás también, porque es evidente que, que Chivas tiene un, un plantel corto. O dan el estirón en este instante, todo el, Eduard, Javier Eduardo López, la mentada Chofis. El mismo pulido se pone a meter goles porque para eso, lo, para eso costó tanto y para eso lo llevaron. Se retrasa mucho. Me retrasa mucho. Y yo creo que en este instante, la figura de Chivas, y no sé cuánto tiempo más vaya a durar en Chivas, Rodolfo Pizarro. A ese chavo, Qué barbaridad. Ese chavo maneja a l equipo como le da su regalada gana. Venía de algún otro equipo del de Pachuca. Venía del Pachuca, pero así como yo lo veo, no creo que le dure mucho a Chivas. Yo creo que. Eh, sí, esos visores que andan aquí en México, no, qué bárbaro. Es que ese, ese chico maneja a Chivas como le da su gana. Ayer este, me sorprendió la, la fortaleza, movilidad, la movilidad, el tiempo que le daba a Chivas, ya, sobre todo al final. Yo dije, no, Toluca, no, no nos no dio ni oportunidad a Toluca de que se le de que se lanzara con todo.、Eh, me decepcionó Toluca. Porque yo esperaba muchísimo más de ellos.、Eh, generaron el error al inicio con los dos delanteros, con Tiberio y Uribe. Generaron el error. no Es así que p u e s e ser una infantilada del Gallo Vázquez. Que yo no sé, haciendo esos errores, ¿cómo puede decir que estaba nuevamente para la selección? ¿O, o hay gente que todavía piensa? Piensa, y algunos locutores también. Y algunos locutores que yo creo que les ha de pagar sus, este, sus refrescos, yo creo, porque. Bueno, pues ellos están en su transmisión. Sí, así es, pero qué, qué, qué mal bueno, se vio. Y en otra jugada, ya cuando entró el otro Pizarro que se retrasó hacia esa zona, ya le ayudó a controlar el, el partido. Ya cuando les m e t i ó a o n a s i ñ a pues ya fue diferente. Con, eh, eh, no era un partido para s i ñ a La dinámica de Chivas no, no para era para nada, que para, nada. para que Cine estuviera en ese, en ese partido. Lo, lo exhibieron, desgraciadamente, en lo que fue su último juego. Los dos, los dos balones que tuvo los... los mandó muy precipitadamente, por lo mismo de que sentía que le caían dos, tres jugadores de Chivas. Y pues hay que ver esta parte final.、Eh, no descarto. Que Tigre se la lleve de, de, de calle la, la serie, la final. Esperemos que Chivas. Pero también, el...、eh, si alguien, si alguien, o si hay algunos que saben jugar en desventajas, son los argentinos. Y lo hemos visto infinidad de veces a la hora de, de que han enfrentado equipos pues, de una talla y de una capacidad futbolística superior. Ya hemos visto. Hemos visto Bueno, usted se ha de acordar, Italia 90. Todo el mundo pensábamos que Brasil los iba este, a, a, a. Así parecía, la, los tres postes en 10 minutos. Todo el mundo pensábamos que iba a golear Brasil a Argentina. Resulta que hubo un momento en que Argentina calmó, niveló, l l e v ó a su r i t o y en un contra. Los, este, se los comió. En, en el mismo Mundial contra Italia. ¿Sí? Los aguantó, aguantó un gol en contra. Este, igual, bueno,、eh, bajó el ritmo, controló a Italia, generó su, su llegada, empataron y en penales los, este, los eliminaron. ¿Qué Al, entrenador? Ah, l v a o r a Vilardo. Ahora, hay que, ver, ahora hay que ver con este Matías Almeida. Es de, es de, es de, son de esos jugadores de ese tipo de escuela,、Ajá. de ese y, tipo de. Y, y ahora, Varios jugadores que no, no, no han sobresalido. Sí,、eh, so, Almeida fue mucho de ese tipo. Lo que llegó a ganar en Europa fue con muchos de esos equipos que aparentemente eran este, inferiores. ¿Quién está ahorita ahí en, en Europa? Está el, el que fue campeón con la Roma.、Ah, este. ¿Otro? Es otro, el que、sí. fue campeón con el Chelsea, el italiano también.、Uh -huh. Que, que pues para muchos fue un gran logro. Bueno, a n t a platicamos también de esa parte del, del logro del campeonato del Chelsea,、uh -huh. porque pues se supone que los Manchester, uno tiene a Mourinho y el otro tiene a Guardiola, y aún así este equipo、eh, jugando, a italiana, muy, jugando a la italiana, jugando a la italiana, h、eh, a c i e n d o l o s jugar d o a la italiana, todos atrás、ah. y letales en los.、Um, En los contragolpes?、Pues、todo está en el aire. Todo、manera. está en el aire. A ver, a ver qué pasa con Chivas y con Tigres. Yo espero que sea una final pareja para que haya partido. Okay, ya no cuentan goles. ¿no? Ya no cuentan, van a contar goles de visitante ni posición en la tabla. Es global.、Eh, es global.、Eh... Si Tigres y... se mete en la dinámica de Chivas, va a ser un error para ellos. Porque en,、eh... en ganar a correr no la van a ganar a Chivas. Por ahí, el único que está ahí al nivel de las velocistas que tiene Chivas, yo creo que es Jürgen Damm y Aquino. Son los dos que están ahí en el. En y al el, Jürgen lo han metido. Y al Jürgen lo han metido nada más ya cuando, cuando el partido ya está resuelto en, en estos, estos instantes. En、sí. estos La defensa de Tigres es lenta.、Eh, Ayala es el mejorcito de ellos, más t i e m á s La zancada que tiene le ayuda mucho. Pero ayer a j u n i n h o me lo hicieron como, como quisieron este joven Henry Martin, el yucateco. Sí, necesitan que se apoyen más. Que se apoyen más. Este, la experiencia de g u i n a c yo por ahí siento que, que le van a pegar a. Puede ser Vázquez, el gallo Vázquez. Puede ser、eh, el otro joven, Michael Pérez, el, el que tienen ahí mismo Chivas, que le peguen a g u i n a c Eh, también pueden que lo estén bajando sistemáticamente a, a patadas, también, ¿no? también que lo hagan enojar al cabo que、no、enojar, enojar, que de un a Igual a Ismael Sosa, e sí, t e s muy participativos, pero también pierden mucho la cabeza cuando les e n s u c i a n el juego. Igual Tuca, es cuando, cuando le e n s u c i a n el juego, es decir, cuando le sí, les empieza, lo llenan de patadas, es cuando empiezan a bajarse ellos también. Entonces, hay, hay que ver qué sucede con Chivas. Yo tengo la esperanza de que, en base a físico, en base a planteamiento, le nivelen el juego a Tigres. Porque si Tigres lo, mete un gol, Tigres le va a meter dos y hasta tres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad este, goleadora para hacer eso. La diferencia en la portería es abismal. Es abismal.、Eh, Nahuel. Para mí, no es, de, no es el mejor portero de México, nada más. Es uno de los porteros, mejores porteros en el mundo, que está entre los mejores 10 en el mundo en este instante. Muy por encima de lo que, con los que está jugando Argentina. De, de este Romero.、Eh, muy por encima de Romero. Es tercero, ahorita.、Eh, de es el segundo Nahuel, pero pues yo creo que tiene la capacidad de ser el, el primero y estar jugando fácilmente en Europa. Claro.、Eh, ayer la que le saca. A Martin, que también hizo un remate extraordinario. Que sí, que le pegue en el hombro p e r o el arco que le hace. La pelota, sí. Y, y la técnica que usan a h u e l Si él recorre hacia atrás y、si、se le jamás l e alcanza. Pero aún、no. dentro de su corpulencia no, yo, yo, tiene la capacidad técnica y física para girar y de lado recorrer y alcanzar el, el balón. Así, hizo una tajada este, extraordinaria. Y, y aparte,、eh, si Chivas quiere ganar, tiene que ganarlo en el campo. Porque a penales, ya vimos lo que, ha hecho, lo que, hace, lo que hace Nahuel Guzmán, en, en cómo se comió a la América, cómo se c o m i ó a los tiradores de América. Sin pelear,、sí. sin enfrentarlos, hablando con ellos, distrayéndolos de su momento, d e todo lo que ello implica. Y, y es mucha, yo siento que es mucha la ventaja que tiene Tigres con respecto a Chivas. No se le quita méritos a Chivas porque dentro de, de todo. Pues logró eliminar a su rival de, de ciudad, logró eliminar al equipo del centenario, que, que se supone que, que era Muy fuerte. De que, fiesta. t i g r e s ¿qué podemos decir? Eliminó al clásico rival de. Sí, a a de Monterrey.、Favoritos. Y eliminó al superlíder, le eliminó a dos y a uno. A ver qué pasa con el equipo de Chivas. Y pues. Hay que esperar, don Marco, porque realmente yo veo una final un tanto cuanto hecha para t i g r e s Más allá de que cierren de visitante, más allá de que logren igualar el mismo Chivas en el, en el ritmo, pero si Chivas no empieza a anotar goles, no va a lograr ese r i n a l Sí, no, pues ahorita、sí. es ya por goles. Si、sí, sí, o sea. su idea es llevárselo a tiempos extras a penales, pues ahí va a s e r todavía en más desventaja, todavía con, con respecto, porque Cota no es portero ni siquiera para Chivas, la verdad. Es un portero cumplidor, pero con muchas deficiencias técnicas que, que pues, así lo han mostrado el, a lo largo. o qué otro portero tienen? Pues tiene al jovencito con el que ganaron el, el título de Copa. Mm. El que paró los penales ante, ante,、ah, sí, Morelia, cierto, sí, cierto. ante Morelia, pero pues es un jovencito pues que, que, pues falta, que le falta un, un, mucho, mucha, un poco, experiencia. mucha experiencia. Vámonos al corte, don Marco, y regresamos aquí a n u e s t r o esposos. Sport. Estás escuchando en Play Radio. 10. Estás escuchando en Play Radio. Y 12 minutos. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana, con 30 minutos hora del centro de México. Y pues, en el ascenso, en el ascenso es donde se han dado los movimientos.、Eh, ya tuvimos contacto una persona. Estar en la, la junta de, de los dueños hoy,、eh, salvo que s u c e a algo muy extraordinario fuera de lo común, habría algún movimiento en otra, alguna otra plaza, incluyendo obviamente Irapuato, pero、pues、no, no indican las cosas que vayan a ser de esa manera. No se ve claro por ningún lado.、Eh, La desaparición de la frenada de Zacatepec, pues se debe más que nada a los problemas económicos que, que trae consigo el equipo.、Eh, los administradores de Zacatepec entraron en conflicto con el gobernador de, de, del estado de Morelos.、Eh, el gobernador, pues a, automáticamente le retiró el apoyo económico que habían estado tenido, estado. tenido desde 2000. 13 aproximadamente, que fue cuando la fecha en que se, que se fueron de la plaza de Irapuato, 2012, 2013. Y pues no se ve claro, es la franquicia de San Luis, ya platicamos el viernes de ella.、Eh, firmaron un convenio con el Atlético de Madrid por 20 años. El equipo San Luis va a usar los colores del Atlético de Madrid. Y van a ser reforzados por equipos, de, por jugadores del. Pues muy probablemente. De básicas o propiedad del, del Real Madrid. Del Atlético, perdón. Del Atlético de Madrid. Y su objetivo inmediato pues, va a ser el ascenso. Hasta donde hemos sabido. Ayer platicamos con Jorge Manrique un rato ahí en el Club Campestre. Antes de que empezara a dirigir el, su partido. Él está manejando a los chicos del, del Campestre junto con Ariel González. Mm, pues sí, nos estaba platicando del proyecto de San Luis, un proyecto muy grande. ¿Ayer de qué edad está? e s t a b a manejando los grandes a los、eh, 2000-2001.、Mm. Y bueno, en general a toda la, la categoría. Ayer estaba, domingo. A, o... Ayer domingo. Estaba jo, manejando a los muchachitos.、Eh, platicamos con él un rato, hablamos del pues, el problema que hay aquí.、Eh, es obvio. Dicen. Hay gente que luego cuestiona en internet que, ¿qué tenemos que decir de que vayan, Manrique? Pues, ¿qué les podemos decir? p、pues, u Ellos s e son entrenadores, ellos los invitan, muchas veces son invitados por las directivas, por promotores para que vayan. ¿Por qué? Porque, pues, así es el mundo del fútbol. Manrique después de aquí se fue a dirigir al murciélago, eso no, no nos n o debe de sorprender. Así como alguna vez pasó con el güero Saldívar. Que dirigió a León, luego vino a dirigir al Irapuato, ascendió al Irapuato, se volvió a ir a León. Claro, pues es un、ah, trabajo. Esos、claro. son trabajos, eso es algo que también uno debe entender. Es su trabajo. ¿Eh? Eh, Ariel igual es,、eh, ama, ha estado trabajando como auxiliar de Jorge Manrique. Jorge Manrique es un estudioso del fútbol, realmente. Es una persona que se prepara mucho, no nada más a nivel. Pues dirigencia,、eh, lee mucho, se prepara mucho, todo lo que lee lo trata de aplicar a lo que es el fútbol. Mucho, entonces, Ve mucho. Ve、sí. muchos, exactamente.、Eh, tiene la capacidad de corregir sobre, sobre la marcha, que, cosa que muchos directores técnicos, aún con más cartel, no saben hacer.、Eh, ya lo habíamos comentado. Aquella vez que se lo quería comer López Arza con aquellas dos líneas de tres que le puso en el partido aquí, y que el partido se encerró en la media cancha, pero pues, estaba entretenido porque pues, se veía cómo, cómo que peleaban. Que aburrieron a mucha gente. Aburrieron a mucha gente, pero al、pues, nivel táctico, técnico era sí, muy. Sí, la gente quiere ver correr y que pelear sí, y goles. Y... y esa vez pues nada más acabó 1-0, nada más. Pero, vamos, esas son cosas que uno debe de entender. O sea, y uno dice, ah, es que Ariel entró al partido. Yo s e que a l g u d e n t r o d el partido y que Jorge Mariquín.、Pues、sí, ya s e que Jorge Mariquín、sí, entró ya en el le partido. ¿Qué ha ¿Eh? salido ahí? Pero o sea, tienen es que entrar. Tra pues es su trabajo. Ese es su trabajo. ¿Eh? ¿Eh? Ese es su trabajo. Aparte, como se dijo alguna vez, a nadie se le dijo que no fuera. Era decisión de cada persona q u e regalara su dinero y q u e n no quería regalar su dinero ni su tiempo a ese proyecto. Eh. Ha habido comentarios, yo siento que de muy mala fe, surgidos aquí dentro de lo que es el ...el seno del equipo, bueno, alrededor del equipo, porque lo, la gente d e s a l a y a ni dice nada. Lo único que ha publicado, s a l a y a en serio, fue el desplegado de ...de uno de los hijos del señor Alfredo Achar, que decían que ellos no estaban interesados en... en comprar ninguna franquicia. Eh, ha habido rumores aquí en Irapuato, en, a nivel nacional, pero pues también es la época que, que se maneja todo de esa manera: rumorología, rumores, rumores, rumores.、Eh, lo único cierto es que lo realmente verdadero se maneja por debajo del agua y cuando ya está listo, surge como sale noticia, a sale a la luz. No se maneja en base a, a rumores. Eh, por ahí hablando, pues, la, la única posibilidad que hay por ahí、eh, fue algo que también adelantamos cuando recibimos la noticia del Zacatepec.、Eh, vi el trascendido ahí en una de las notas de que podría revivirse desde esta temporada el equipo de, de Tecos, de Universidad Autónoma de Guadalajara, y pues allá con la franquicia de, de Zacatepec, prácticamente. Porque es la única que quedaría.、Eh, la situación de Tlaxcala, para muchos que también en base a publicaciones que se generan,、eh, va a suceder lo mismo que con Loros de Colima.、Eh, la franquicia estaría en depósito de la Federación Mexicana durante un año, en lo que pues el gobierno, la directiva de Tlaxcala, hace la ampliación de. De lo que es su estadio, entonces, pues eso también está completamente descartado para esta zona de lo que es, este, lo que es Irapuato.、Eh, Tlaxcala quedaría en depósito y jugaría un año más en lo que es la segunda división como invitado.、Eh, la, la, el equipo de Tlaxcala no tiene el estadio pues, con la capacidad suficiente o requerimiento suficiente para la liga de, de ascenso. De ascenso.、Sí. Pero, pues tampoco es un obstáculo. La Federación Mexicana los va a aguantar un, un año. Los, los va a guardar.、Eh, aparte, no hay que olvidar Tlaxcala pertenece a Grupo Pachuca. Grupo Pachuca tiene una relación muy directa y muy cercana con la Federación Mexicana. Los van a esperar. Los van a esperar.、Eh, ya fue el, lo último que yo leí directamente en una conferencia de prensa con Enrique Bonilla, que es el de la Liga de Ascenso. Y pues la otra opción, por los problemas financieros que tiene,、eh, si、se no sé si se acuerde,、eh, parece ser que l Oros o Tecos comprarían la franquicia de Atlante. El Atlante también. ¿no? e、eh, l Atlante, parece.、Eh, parece ser que darían una franquicia en segunda, pero Atlante regresaría con ello automáticamente a la, Liga, a, a la Ciudad de México, en segunda división para la ciudad de. e d o n d e está Dónde está Celaya,、ah, sí, exactamente. A la Ciudad de México regresaría.、Eh, esas son las, las cuestiones que hay.、Eh, otra de las versiones dicen que quien lo compró, pues mantendría el equipo ahí en Cancún, porque él es de ahí, de esa zona. Pero pues es muy probable que el equipo también salga de, de Cancún por las bajísimas entradas que generó el equipo de, de Atlante. Eh, aparentemente, ya Burillo ya no, no tiene la capacidad económica para sostener al equipo de Atlante.、Y、se vino muy abajo. Se vino muy abajo, exactamente. Ya desde, desde el momento en que no lograron el ascenso inmediato, el volver a ascender, cuando hace apenas cinco años acababa de ser campeón nuevamente Atlante, allá en en la plaza de Cancún, pues eso nos da a entender la, la situación que están viviendo. Pero Atlante,、eh, aparentemente, va a s e r un trueque.、Eh, va a.、Uh, Vender su franquicia de Liga de Ascenso, la venderá a Colima o a Guadalajara, si es que sucede de esa manera. Y la franquicia de Atlante, de Segunda División, que le den como parte del pago, pues se incorporaría a lo que es la Ciudad de México nuevamente. ¿Sí? Hay, que, hay que visualizar esa situación. Son de las noticias que se van a confirmar o desmentir desde hoy, porque hoy hay junta de dueños. Qué lástima. Para sí,、lado. así es, porque está sucediendo la misma situación con Necaxa. Ya ve que hay una corriente que, que pide comprar la franquicia de Necaxa, pero con el nombre de, de Gallos de Aguascalientes, que era su. Pues su, ahora sí que su equipo tradicional desde muchísimos años, desde la tercera división, tercera, gallos, segunda división, Gallos de Aguascalientes. De hecho, obtuvieron algún campeonato con ese. Con ese nombre? nombre, con esa franquicia, con esa franquicia este, aquella vez que ascendió a la Piedad,、uh -huh. eh, ganó el primer campeonato Aguascalientes, el segundo lo ganó la Piedad y, y la final de ascenso la ganó la, la Piedad prácticamente. Qué lástima para esos nombres, para esos equipos. ¿eh? Así es, porque no, no se vale, Necaxa. Habiendo estado cinco equipos en el DF, en el DF, en, el en Guadalajara. Guadalajara Y pues así, así era la, la manera en que funcionaban estos, estas franquicias.、Eh, hoy se van a dar.、Eh, preguntamos con una persona que, que, que, entra con, bueno, que, va, que entra en representación de uno de los equipos.、Eh, Murciélagos, aparentemente, ya lo compró gente misma ahí del, de, de, de Sinaloa. Eh, aparentemente va a seguir en Sinaloa, no sabemos si en los Mochis o, o, o va a seguir en alguna otra de las ciudades ahí cercanas la a la franquicia que estaba aquí. Aparentemente ya lo compraron allá en, en, en Sinaloa. Hay que ver qué, quién es ese grupo, si lo autorizan el, al grupo o si están en asociación con la gente, con los hermanos Favela, que fueron la, la gente que finalmente se quedó con esa. Franquicia con que la. Que se dividieron. ¿no? Que、el、se、30. dividieron, así es. Este, por un lado, la gente. Esa gente, los hermanos. De otro lado, el señor Flores, que todavía anda peleando aquí con el Choplin, lo de la situación del estadio. Por el otro lado, Felipe y este, Bernardo de la Garza, que salieron, que salieron del grupo.、Eh, en fin, una, un, un caos y una serie de situaciones que. Pues va e d traer como consecuencias muchas, muchas palabras, muchos dimes y diretes. La gente de Celaya va a empezar a hablar, la que quede aquí, si es que queda aquí, de que no hubo el apoyo, de que hubo campaña en su contra, de, que, de muchas cosas. Pero, ¿eh? pues, q u í pueden ganar. Aquí lo único que se hizo de nuestra parte fue dejar de hablar de ellos. Dejar de apoyar su proyecto por las mentiras y, falsa, y falta de compromisos y cumplimiento de promesas que hicieron. ¿Sus p r o No fue otra cosa lo que se hizo con ellos. A nadie se le dijo que no fuera. A nadie se le dijo que no asistiera. A nadie se le prohibió que, que entrara. ¿sí? Simple y sencillamente se apoyó a los que no lo hicieron. ¿sí? Entonces,、eh, nunca hubo una comunicación. Su jefe de prensa siempre salía. Con su carota ahí en e en las ...en l fotografías, pero pues nunca veíamos una foto del equipo. De, ah, el equipo está entrenando, Alex. No, jamás veíamos eso. ¿sí? Sí, el trabajo, la relación la, con los jugadores. La, la última nota que h u b o fue una nota fund, infundada que decía que Tlaxcala no podía jugar en Ascenso. Y bueno, ok. ¿Y para qué publicas eso? ¿Eso en qué b e n e f i c i a i r a p u a t o ¿Eh? n hay nada. ¿Sí? Ah, hay, luego hablaban del karma. p u s ¿cuál karma? Si el Tlaxcala le pasó por encima al equipo Irapato, u allá y aquí. ¿Sí? Entonces,、eh, eso no es karma. Esas son situaciones que se deben de trabajar, se deben de solventar con trabajo, con seriedad. ¿Sí? Porque no puedes estar trabajando en contra de, de, de uno de los cinco factores que hay: ¿Sí? que son las directivas, el equipo. Los medios de comunicación, los patrocinadores y la gestión. Y el estadio. El estadio, en este caso es el estadio. Si estás manejando malas situaciones del estadio porque no estás cumpliendo lo que dice,、pues、entonces ahí estamos mal. ¿sí? Si ellos se dicen que, que los engañaron con el comodato, pues para eso tienen abogados que lo tienen que leer desde el inicio. ¿sí? Y lo que nosotros leímos, vimos en la conferencia de prensa, de presentación, es que nos iban a ayudar. A solventar los gastos generados por el estadio en todos estos años de pugnas en, dentro de la misma asociación civil, que iban a ayudar a la remodelación del estadio, que iban a atraer a, a los jugadores a vivir aquí, cosa que jamás ocurrió. Y los adeudos con l o s adeudos también. Ahora, si hay una disposición que el presidente municipal, Ricardo Ortiz, dice que está dispuesto a negociar los adeudos, pues, entonces, ¿qué se está esperando? ¿Qué se está esperando? ¿Qué se está esperando? Independientemente del partido que sean unos y otros. Se supone que estamos por el fútbol de Irapuato. No estamos por, por, por otro tipo de situaciones. Y pues bueno,、eh, hoy es la junta de dueños. No se esperan sorpresas en, en lo que va a ser primera división y división de ascenso. Hay que ser serios, como se les dijo: pies de plomo, pies de plomo. Sí, andar con cuidado. Andar o sea, con cuidado lo que creemos, porque el hecho de que salga en un medio de comunicación, así nosotros trabajemos en un medio de comunicación, es muchas veces por trascendidos, porque a veces te lo dicen los mismos directivos, pero te lo dicen así y a los cinco minutos en otra junta que, de, que tienen de, entre ellos mismos, aparece totalmente lo contrario. Se cuela, se cuela. s、sí. e cuelan mentiras, se cuelan situaciones. Del plato a la boca siempre se cae la sopa. ¿Eh? Entonces, eh, así ha sucedido diametralmente a lo largo de la historia de todo el fútbol mexicano, más en este bendito fútbol mexicano en que cualquier tontería puede pasar. Y seguirá pasando. Y seguirá sí. pasando ¿sí? Mientras sea propiedad de una televisora y no de un. De una verdadera federación mexicana en e l que nada más entran los cuates. ¿sí? Los puros cuates e n los que entran Entonces, son situaciones, son. Son muchísimas cuestiones que deben de. de aparecer en el, en el ámbito. de directivos, porque ni siquiera es del fútbol. Ya. Otros equipos que lograron su ascenso deportivo ni siquiera los tomaron en cuenta.、Eh, yo me acuerdo de los gallo,、ah, no, garzas blancas o aves blancas de Yahualica, Jalisco, que pues, no los esperaron un año para. Lograron el ascenso de segunda a Liga de Ascenso y no los esperaron un año la, para que ampliaran su estadio. El caso de Coatzacoalcos. Que había logrado su ascenso de segunda a primera. Que ahí tienen un elefante blanco de un estadio que jamás se construyó. El gobierno del municipio el gobierno del estado se comprometió a completar el estadio, pero tampoco significa que los dejaron entrar. Pararon ahí todo. Pararon completamente、oh, todo. Pararon esas franquicias.、Eh, en este caso, la de Colima les dieron un año para que ampliaran su estadio, que descendieron deportivamente, pero fue más por cuestiones. De cómo se manejan ellos, de no contratar extranjeros, jugárselas con muchachos de fuerzas básicas.、Eh, ahora, es, bueno, está el caso de Potos, que pues ya tenía su, su estadio en el cual jugó incluso el Toluca, más grande que el del Toluca, incluso el estadio. En el estado de México. En el estado de México, el, el estadio de los Potos o a m y, y pues, en Tlaxcala va a pasar eso, o sea, no hay ningún karma con Tlaxcala, Tlaxcala hay que reconocerlo, le ganó bien a i r a p o t o ¿Eh? Los pedazos que vimos de los partidos, si no le metió seis allá en Tlaxcala, fue porque no le atinaron a la portería. Y Si aquí no le metió otros dos, aparte del que le metió aquí, fue porque no, no hubo capacidad para meter los goles. ¿sí? La verdad es que hay una,、eh, una diferencia muy grande entre los planteles que, que estaban jugando.、Eh, Y el, y el engaño, sobre todo, el engaño de mucha gente a ver qué, que entró a ver qué pasaba.、Eh, ah, ya, vamos a dejar de hablar de ese tema. Sí, los que querían este, que resurgiera. Que resurgiera, y no, no hay con qué. O sea, uno, uno e s consciente, es como ahorita en la final que estábamos hablando de Chivas Tigres.、Eh, si Chivas le logra aguantar un primer tiempo sin goles. Puede tener posibilidades, si le llegan a meter uno o dos, ya es la, prácticamente la, la final está decidida por las diferencias de planteles que hay, por las c u y e t a c i o n e s de lesionados, por las situaciones de lastimados que tienen uno y otro equipo, de, de las extensiones de planteles que tienen uno y otro,、eh, del dinero que valen unos y otros jugadores en,、eh, en ambos equipos,、eh, de, de, los porteros, que para mí v a a ser la gran, este, la gran diferencia. Cota no tiene el nivel ni siquiera para estar en Chivas, para mí. Chivas era para tener un portero pues, tipo Talavera, tipo Corona, tipo. Jonathan.、Was、¿Cómo se llama f u el e nombre? El que estaba en Monterrey que、no、era joven tío. s el、Juntil. de Monterrey, sí, el sí que tenía tatuajes. Sí, él, el que no sabía si verlo o leerlo al <risa> cuate este. Jonathan Orozco. Jonathan Orozco, Orozco. él. Eh, un portero de esa calidad, un portero de ese calibre para poder aspirar a, a, a situaciones mayores.、Eh, a ver qué sucede. Y pues por el otro lado, ya vaya, vámonos e a v de paso y hasta、de、el final. final. Ya vámonos de f i l o hasta el final, quedan nueve minutos.、Eh, a Lobos Guap, felicitarlo, a Lobos Guap, porque esa es la forma de trabajar de un equipo. Ayer hubo varias gente de, de, de México, sobre todo, que、pues、me felicitó por el pequeño comentario que hice sobre su ascenso. Porque ahora sí, cuando uno ve los equipos, tiene que ponerse a investigar cómo están conformados, cómo están hechos. El presidente, obviamente, es el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es el, es el mismo presidente del equipo Lobos. Es un equipo que depende al 100% de, la, de lo que es la, la universidad. Pero quien toma las decisiones, don Marco, es una señora, la licenciada Quesada, que fue la que se jugó con Rafa Puente Jr., el contratarlo, el. e dirigir, ahora sí, tiene siete meses en el puesto. O sea, desde la temporada anterior, que iban, no algo mal, iban muy mal, de hecho. E hizo unas reformas en las cuales fue apoyado.、Eh, la primera de ellas, y fue lo que comentamos, y, y, y, e hicimos la, el trascendido aquí: que fue el equipo que se fue por el arco del triunfo las disposiciones de la Federación Mexicana. De la regla, 10 extranjeros por 8 mexicanos en el, entre banca y los que juegan. s、sí, lo platicamos aquí. Y lo platicamos aquí extensamente, es que era una barbaridad. Lobos g u a p se pasó por el arco del triunfo esa, esa disposición.、Eh, juega, juega con 10 mexicanos, uno de ellos, un defensa de origen. De esos de origen africano, de esos que de allá de la zona de, de Oaxaca, ya ve que hay por、uh -huh. Oaxaca, Veracruz, hay colonias de origen africano allá, aquí en México,、mmm, o con Yugo. Yo pensé que era, de hecho lo había, era, este, llama,、uh, Luis o con Yugo. Yo pensé que lo habían traído de África o, o había llegado, así como trajeron al c a me r unes aquel que vino a prueba aquí, que llegó al programa anterior. Pero resulta que no, era un chico nacido en la zona de Oaxaca, la zona africana de, de México, la zona negra, pues, aquí de, de Rosa Negra. También, ahí también. La zona de, de escla, ex-esclavos、sí, e i n d í g e n a、claro, Que se manejó bastante.、Aquí. Sí. Y, y ese chico lo trajeron de ahí, un defensa central, que juega la, este, central por izquierda. Él, él es, es él. Es el único. El, y un brasileño, que es Pero, el que juega delantero. Y de ahí en más, pues son cuatro o cinco jugadores que conforman el primer equipo que los han sacado de, de la misma institución. Porque Lobos Box tiene segunda y tiene tercera división. Tiene, de ahí, Lobo, los dos llegaron a, a las respectivas liguillas de sus, de sus zonas en, la, en, en ambas divisiones. Es, es un equipo que está trabajando a fuerzas básicas. Es un equipo que se la jugó con 10 mexicanos. Bueno, la, lo administrativo. l a s a señorita esta que creyó en las palabras de, de Puente, Puente que correspondió a esa confianza. Puente, yo tenía muchísimas dudas, don Marco, porque Puente. Pues yo lo ubicaba por el lugar que luego、eh, tenía con su papá y en, en ESPN, sí, de comentarista. Comentarista. Este, y a veces medio opacado, porque pues hablaban más los demás que lo que llegaba a hablar él.、Eh, también, también. Gerente alguna vez en el Atlante, trabajando para el Atlante.、Eh, presidente deportivo trabajando para Chivas. ¿Alguna experiencia? Y. ¿Alguna experiencia? Y, era experiencia. Como director técnico.、Eh, alguna vez, y ahí h e c h o viral, Hugo Sánchez lo criticó, se lo comió, porque decía que cómo se atrevía a aceptar algo que, que no conocía. Bueno, el chiste es de que muchas veces、eh, no basta, no basta. ser una figura no, no, mediática para ser técnico, claro, sino que、claro. los conocimientos, saberlos transmitir.、Eh, Si yo hubiera tenido la oportunidad de ser jugador profesional y me dirigiera a Dos Sánchez, yo me hubiera peleado no sé cuántas veces con él, porque eso de muchas cuestiones que él maneja, de tomarlo como ejemplo, él, pues no creo que sea lo más, no, no. Hay que enseñar con el ejemplo y muchas veces por crónicas de entrenamientos, crónicas de compañeros en otros medios, que los dejaba. Eh. Hablaba, daba la charla motivacional y agarraba y se iba, y ahí los dejaba trabajando con los auxiliares. Entonces,、pues、¿eso p u qué ejemplo es? No, no, no, porque si e r s Hugo Sánchez, te van a, a seguir lo, lo que tú digas o creer en ti por lo que digas. Evidentemente, Puente logró meterse por sus méritos, por、claro. sus méritos, <ríe> meterse en las formas de pensar, encaminar estos chavos, deshechos de muchos equipos los que estaban. Eh, fortalecer a la gente de la, la base de 4 o 5 jugadores propiedad del, del equipo que han de tener ahí sus fuerzas, que、básico. tienen ahí sus fuerzas básicas y convencer al resto de que podían lograrlo.、Eh, evidentemente, y por cómo se veía, Lobo se veía muy inferior en plantel al, al equipo de, de Dorados. Con más experiencia,、eh, se sobrepusieron a un gol en el minuto 1 al error de Canales, a su portero 2-0. <risa> Y en el segundo tiempo, con el público en contra, gritando, con el marcador en contra, fueron generando el fútbol necesario para meter el 2 a 1, que ya mandaba a tiempos extras el, el partido. Lobos entonces, perdón, le, los b o Dorados quisieron entonces atacar y se encontraron con una muralla que, que de, de, llena de motivación y de buen fútbol, porque no nada más es jugar motivado, es jugar con idea. Y en ese jugar con idea, el Lobo se encontró el empate. Y entonces sí jugó con un desesperado Dorados de Sinaloa que no supo ni por dónde ni cómo pasaba, perdió el, el campeonato. Pasaban las pelotas por un lado, por otro, y estos defendiéndose. Estos defendiéndose. Así es. En el Global 3-2. En el Global 3-2. Ya lo habíamos platicado no, no, no. también en el programa del Viernes Aguas porque. <ríe> Lobos u a p había ganado sus partidos de visitante, sí, <coughs> así había eliminado a sus rivales. Que tenía gol, sí, cierto. Tenía gol, tiene gol. Este chico m a u r i e s c o t o bueno, el que metió gol en el otro partido, el, los, los mismos chavos que estaban jugando en este encuentro.、Pues、Lobos u a p tiene gol, y eso es lo más importante en, en Luis Jiménez, es el, el, delantero, el otro delantero que tiene el Lobos.、Eh, es, muy, es muy peligroso, y un equipo bien motivado, bien dirigido. Es doblemente peligroso. Bien apoyado. Bien apoyado. Bien apoyado por u e Y pues, es lógico, van a tener que regresar algunos jugadores a sus clubes de origen, de los que estuvieron ahí prestados con, con el con equipo el, de Lobos. Y, otros los van a comprar para tener ya un patrimonio del, del equipo. Y evidentemente van a tener que estar contratando gente de, de, de, otros, de otros equipos. A batallar, r Sí. Por ahí pueden contratar pues, más de alguno de, de, el, de los descendidos jaguares, que yo creo que pagándoles este, y más teniendo como rival al, al que era su hermano, al otro p u e b l o pues van a tener que van a estar ahí muy, muy, muy bien. Es una buena no, rivalidad que se van a dar. El pueblo va a tener que reforzarse en extremis porque. Eh, va a ser un clásico. Este equipo pues, va a tener el apoyo de los jóvenes. El Puebla,、sí. muy probablemente, tenga el apoyo de la gente que lo vio grande, que el, de aquel Puebla poderoso de los 80, principios de los 90. Pero esta, este Puebla, el es, estudiantado, es estudiantado lo, va, lo va a apoyar, va, lo va a hacer peligroso, lo va a hacer muy peligroso a este. ¿Y, y pues s qué le tiene que pedir? Ayer comentábamos ante Federación. No tienen que pedirle permiso para jugar al Puebla, porque están en un, una zona conurbada al, a la ciudad de Puebla. Están en Atlisco, el estado está en Atlisco. Tienen su propio estadio, tienen su propia afición.、Eh, llenaban aproximadamente tres cuartas partes de l estadio con el mismo estudiantado. Y ahora. Y ahora, pues más todavía. ¿El uniforme qué color es? ¿Blanco? Blanco con, con franjas. Creo que es una de e s en linda y, y, en, y en oro. Creo、uh -huh. que son su, sus colores que e o s están manejando. Un otro,、eh, otro traen uno azul con una franja,、eh, con una franja dorada.、Uh -huh. Sí, eran los colores de la, universidad. Colores de la universidad. Entonces, pues, hay, que, hay que esperar. Este, yo espero. Hoy se dan las noticias. ¿eh? Hoy se desmientan otras notas ¿Cómo? también. Y pues,、eh, como se les dijo, pies de plomo. Porque, con tal de vender una nota, muchos decimos muchas tonterías. ¿Sí? Cierto. Muchas, muchas tonterías. Lo que hemos publicado lo hemos este, sostenido con los lugares de donde hemos sacado la nota. Club Celaya, empezando. Y el diario As de la Ciudad de México. Que, pues ya, ya por lo menos lo de San Luis está confirmado. Y la otra es una entrevista con el, los propietarios del Celaya. O sea, ¿qué más podemos decir? Sí. El hecho de que la nota diga, es que se vende el Puebla, se vende el Puebla con signos de interrogación, para eso son este, saber interpretar y leer la nota, porque muchas veces nada más leen el encabezado y dicen y, ya, dicen, ya, y, y cuándo se presenta el equipo? ¿Cómo más de los, que comentaron en, ¿qué? de los comentarios que se hicieron a l l í en, en la lista de. ¿Y cuándo vienen? ¿Y cuándo vienen? ¿Y cuándo vienen? Pero, y ya leíste toda la nota completa y dicen que no. Ahí están diciendo、pues? que no. Eh, entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que nada más lanza dar borregazos. Vimos lo del San Luis hace un año. s í Los mismos dueños del San Luis decían: Es que podemos mudarnos a Irapuato. Y, y resulta que no pasó nada. Y aquí en Irapuato, la mayoría de los medios, 99% de los medios, dijeron: Sí. Hay otras cuestiones por las cuales a veces se da la nota. s í Porque se es parte de ello. Y aún así. Como lo hemos dicho en este programa, del plato a la boca, se queda en el aire. Se queda en el aire, s í es. Porque de repente, por más de que la persona que acompañas meta en la federación una carta de intención por quedarte con la plaza, si llega un gobernador con todos los billetes del mundo, o con todos los billetes, se acaba todo. ¿Eh? Y ya nos pasó también, cuando se fue Irapato a los moches. ¿Eh? De nada sirve que, que un directivo tenga toda la intención de sostener la plaza cuando sus cuñados, porque son sus cuñados, o eran ex cuñados, ¿eh? cuando sus ex cuñados negociaron con un gobernador, con un dirigente más alto de la federación. Y adiós, equipo Irapato u también. ¿Eh? Y adiós, equipo Irapato. u Y en cuestión de días. ¿verdad? Y en cuestión de días, así es. Y ni siquiera poder rescatar un equipo de segunda, ¿por qué? Tampoco, también ahí se cerró la puerta en ese momento. Entonces, pues vámonos, Marco. Hay que esperar el viernes ya con el resultado del ¿El jueves. Del jueves,、eh, los resultados de las juntas que haya de, en este instante. Ah, que, ah México, qué bárbaros, qué sufrimiento con esos empleados de hotel, choferes y camareros de Vanatou. Iban ganando 2-0 México, les empatan a 2 y de último minuto logran el, el triunfo. El Real Madrid ayer se coronó, bien por ellos. ¿Sí? Yo nada más tengo una pequeña duda. Cuando juegue, Real, cuando juegue Portugal contra México, todos esos ronaldistas, ¿qué van a hacer? ¿No lo van a apoyar?、Sí. ¿O van a decir que van a tener el corazón dividido?、Ajá. ¿O qué? Porque eso es. Tonterías no existen en el fútbol. ¿Lo estás?、No, no、estás? ¿Y le gana México? A... Yo, pienso México no, le gane. Gane. Yo pienso que México le gana. Yo pienso que México le gana. Con todo y su. Yo pienso que se lo van a coser a patadas entre Néstor Araujo, Héctor Moreno y, y hasta Andrés Guardado por ahí le va a dar uno. Por ahí. ¿Sí? Y, tampoco y tampoco me, me extrañaría tampoco es que, que si juega Oribe baje desde. A darle, de, a darle algún cárter. ¿no? <ríe> Así va a ser, Don m a r c o Usted sabe que esos jugadores hay que bajarlos. Y es sistemático. Sí, sí, controlarlos. p、pues, u Es e sistemático. s Dos en el primer tiempo, dos otra, al, empezando el segundo y a ver si juega igual el, el término del partido. Vámonos, don Marquito, y nos vemos aquí el viernes. El Muy viernes, buenos días. Gracias、sí, y Dios. Hasta luego.